tem samba de freco, samba moderno e o samba quadrado. Canta frevo, um pouco mais Mas não essa porque ela está com o marido do E aí lo estamos viendo vía Zoom, la comunicación con nuestro compañero Plinio da Ruda Sampaio Júnior, si nos está escuchando, buen día, bienvenido Plinio. Buen día, Hernán. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Y está Ángeles buen también. Ángeles también. Buen día, Ángeles. Buen día, día, buen día. Todo bien, todo bien. Bueno, eh, Plinio, estamos viendo la noticia. Primero, eh, te digo que mm, se ha dado el comienzo de la vacunación del lado brasileño en nuestras ciudades fronterizas. ...en Santana do Libramento... ...en Chuí... ...y bueno, con la expectativa... ...fíjate cómo será la cosa de uruguayos... ...que puedan, ya alguno se ha vacunado... ...que tienen la doble nacionalidad... ...o que trabajan del lado brasileño... ...así que los primeros uruguayos vacunados... ...son en Brasil precisamente. Bueno Hernán... ...el, el problema de la vacuna aquí en Brasil... ...es el tema central... ...de la coyuntura política en estos inicios de 2021. El gobierno uh, hace más propaganda que vacunación real. Eh, el hecho es que eh, todos los gobiernos, el federal y los estaduales... ...no se prepararon para, de hecho, hacer una campaña nacional de vacunación. Entonces, hay, hay, hay muchos factoides... ¿No? hay mucha propaganda, fotografía de gente vacunando, pero la realidad es que no hay vacunas suficientes y no hay un plan nacional de vacunación. Esto es una cosa que, que ha espantado a la población, porque el último periodo se pasó diciendo aguanten firme que viene la vacunación, y además que tenemos en Brasil la capacidad de vacunar, de producir la vacuna. Uh -huh. Ahora que viene la vacuna se descubre que en realidad la, nuestra capacidad de, de producción es limitada porque depende de insumos que vienen de China y de India y estos insumos no están llegando, no llegan por problemas de prioridad de China e India y que son agravados por la política de hostilidad del gobierno brasileño en relación a China y aún también en relación a India. Eh, hoy empezaba, por lo que leemos, eh, digamos oficialmente, la, la vacunación eh, había adelantado para el lunes eh, y en estos días se está poniendo digamos, se, se está dando el lanzamiento y el estado de San Pablo se adelantó arrancó el domingo por el apuro que había, algo que se toma como un desafío a, al presidente Bolsonaro. Sí, Hernán, del punto de vista formal, Brasil ya empezó la vacunación. Bueno, pero la realidad es que no hay vacuna para hacer la, la campaña que se inició. Entonces, sí hay una, una pequeña dosis, tenemos creo, si no estoy eh, engañado, más, poco menos de 5 millones de dosis, pero necesitamos 420 millones de, de dosis. Entonces, sí, se empezó a vacunar simbólicamente la, la, la gente de la, de la salud, ¿no? el personal de la salud, eh, en algunos puntos se saca la foto, está ahí el, el, el, el gobernador, el ministro, pero No hay, de hecho, una campaña de vacunación en campo. Esto ha generado muchas protestas espontáneas de, de, de baterollas, en la, en la espontáneas en las ciudades, y coloca el gobierno nuevamente en una situación muy, muy precaria, porque la población está realmente irritada con eh, la descubierta de que no se hizo nada para que la campaña... Se efective de hecho y que se transforme en gente vacunada. Y esto no está exento de las, por supuesto, de las eh, contiendas políticas, ¿no? Porque en el caso de San Pablo, el gobernador Doria se le ve como un eventual contrincante de, de Bolsonaro para las próximas elecciones y Bolsonaro a su vez respondió atacándolo que las vacunas. son de todo el país, que no son de un gobernador. O sea, no, no queda ajena la disputa política, el tema de distribución de vacunas. Sin duda alguna. En realidad es una, es una disputa, Hernán, muy infantil. Porque la disputa es quién va a empezar antes, quién va a sacar la mejor foto, quién será el responsable. Y esta disputa se polariza, de hecho, entre Bolsonaro... y João Dória que es el gobernador de São Paulo pero eh, para allá de, la, de las de, digamos de la política del espectáculo el hecho concreto es que ninguno de los dos se movilizó para que existieran vacunas agujas digamos logística para una vacunación en masa la expectativa aquí en Brasil de los epidemiologistas eh, del sector público, es que Brasil, si no cambia drásticamente su política, no logrará terminar este proceso de vacunación que empieza ahora antes del primer semestre del 2022. Uf. Hmm. Y, y hay, hay algún capítulo allí muy grave que se está viviendo como lo de Manaos. Eh, lo que está sucediendo en Manaos es, eh, bueno, los médicos están diciendo que están muy angustiados porque es muy agresivo el coronavirus allí, que suponen que, que sea una variante ¿no? de las tantas que ha tenido ya este virus, pero además por la escasa, las escasas herramientas que tienen para hacerle frente. La falta de oxígeno para los pacientes es lo que más se ha conocido, incluso ese capítulo que tiene uh, la frontera. entre Brasil y Venezuela como un lugar de alto, de alto movimiento en estos momentos, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Brasil eh, tiene una política realmente eh, criminosa, criminal en relación a la pandemia, porque cuanto más se tarda en vacunar a la gente e interrumpir la circulación del virus, más se crea la posibilidad de de mutaciones en el virus que tienden a ser más eh, a, sí, a seleccionar sí las más infecciosas y las más eficaces para el virus entonces es una política digamos humanitaria urgente interrumpir el virus no es lo que hace el gobierno brasileño tampoco hace una política digamos eh, mínimamente decente de enfrentamiento de la, de, de la enfermedad, es el caso de Manaus, es la segunda crisis fuerte de Manaus, Manaus es muy vulnerable, porque es una ciudad muy muy pobre, con mucha gente, con mucha circulación de gente, y eh, con mucho aislamiento en relación al continente brasileño, no para llegar a Manaus se llega de manera más rápida, por barco que no es tan rápido y por avión. Bueno, el gobierno federal fue alertado que Manaus no tenía oxígeno unos 10 días antes de la escasez de oxígeno y respondió mandando cloroquina y proponiendo tratamiento preventivo al COVID, cosas que no existen, ¿no? Y cuando la crisis estalla, La realidad es que el que se movió para atender a Manaus fue el gobierno de Maduro, que envió de manera gratuita una, digamos, una remesa muy, muy grande de oxígeno de Venezuela, donde el transporte es mucho más eh, fácil que de Brasil. Hmm. Bueno, y ahí también para analizar eh, qué va a pasar en Brasil ahora, cómo, cómo queda Brasil ahora en su relación con Estados Unidos ante el cambio de gobierno. Se fue Donald Trump, que era, tenían mucha sintonía Donald Trump y Bolsonaro, no sé cuánto en lo efectivo, pero sí en el discurso. Pero el, los que rodean a Biden han dicho que va a ser difícil la relación, que va a ser complicada, pero no sé realmente... ¿Cómo lo estás analizando? Mira, Ángeles, primero decir que el gobierno americano debe haber quedado muy, muy aliviado de saber sí, que sí. Bolsonaro lo saludó ayer, porque estaban sí. realmente temerosos de que la relutancia de Bolsonaro en saludarlo le podría generar alguna crisis. El, el presidente brasileño es un payaso, ¿no? Ayer mandó una carta. con el, el con la cola entre las piernas diciendo que salud el nuevo gobierno y que quiere mantener buenas relaciones y que el Brasil está abierto a un comercio a un acuerdo de libre comercio eso es lo que dice Bolsonaro la verdad es que tendrá muchos problemas sin duda alguna no porque la la, la política de, de Bolsonaro es muy, muy próxima de Trump y ahora eh, Biden tiene que, digamos, combatir la internacional de la ultraderecha, la internacional fascista. Y Bolsonaro es una especie de símbolo de la internacional fascista. Entonces yo creo que sí tendrá problema. Eh, yo creo que la propia burguesía brasileña ya percibe esto, ¿no?, No podemos nunca nos olvidar que Brasil, por más grande que sea, es una colonia. Y lo interesante es que ahora en la media sectores de la burguesía y de la derecha empiezan a aventar la hipótesis de la oportunidad del impeachment de Bolsonaro. Lo que eso tiene mucho a ver con el fiasco total de su política sanitaria pero también de una manera muy disimulada de la necesidad de ajustar el alto comando del Estado brasileño a las conveniencias del imperialismo norteamericano a observar no son cosas todavía muy puntuales pero que es interesante observar Plinio sumemos a ese panorama bueno la relación Política o económica, la expectativa que tenía Bolsonaro con Estados Unidos algo que ya comentaste, ya conversaste con Diego y Ángeles la semana pasada que refleja este panorama que es la ida de, de Ford desde Brasil a, a la Argentina ahora hizo declaraciones el CEO de Stalantis, que es la empresa, eh, la gigante que surgió tras la fusión de Fiat, Chrysler, Peugeot y Citroën Las empresas que tenían esas marcas y que envió un mensaje también, hablando a Brasil, de que cualquier empresa tiene sus límites y que hay que preguntarle a los gobiernos qué van a hacer eh, con esto de que se anunció el cierre de plantas en Brasil. Dijo: hay un momento en el que uno va acumulando todas las exigencias, las normativas, todos los aranceles, llega un momento en el que ya no se puede más. dijo este importante ejecutivo, hablando como de los condicionamientos que Brasil le ponía para seguir funcionando Sí, yo creo que ahí hay, hay oportunismo de todos los lados, ¿no? La situación de la economía brasileña es una situación muy, muy complicada compleja, ¿no? Es una eh, decadencia estructural que va mucho más allá del gobierno Bolsonaro y de problemas conyunturales. Y esto las grandes empresas lo sienten y perciben. Pero hay del otro lado las estrategias de las grandes empresas. Muchas salen porque en su para allá de los problemas de la economía brasileña eh, tienen otras formas de organización de su producción. Pero en el medio del camino siempre se puede pescar en aguas turbas. Mm. Y entonces sienten la fragilidad del gobierno y van a reivindicar beneficios. el sector automovilístico brasileño es, después de los bancos, el sector que recibe más dinero público, más inversiones subsidios y todas formas de beneficios entonces yo creo que este hay que estudiar esta, este caso específico pero me huele mucho un oportunismo de garantir algún tipo de exención de impuestos, algún tipo de beneficio en un momento en que el gobierno está acurralado. Bien, no me quedaba preguntarte algo más de este tema de las vacunas eh, eh, y de la situación en Manaos, del oxígeno que proporcionó Venezuela. ¿Cómo se tomó eso? Porque leímos algún comentario burlesco, por supuesto, como, como es su estilo de Bolsonaro hacia Venezuela, Hacia el presidente Maduro, pero en general, ¿qué repercusión ha tenido en Brasil esto? Mira, tú, eh, tú sabes, Hernán, que los brasileños tienen manía de grandeza, mm. eh, y yo tengo un poco de esto también. Yo creo que Brasil es probablemente la tiene la burguesía más hipócrita del mundo. Entonces, eh, lo que, lo que, la noticia de la De la, de la iniciativa de, de Venezuela fue divulgada por la gran prensa brasileña omitiendo la acción del gobierno venezolano y diciendo que solamente es una, un transporte de una empresa privada que, que, que está abasteciendo Manaus de, desde Venezuela, pero no divulgando de manera honesta que esto fue una iniciativa pública de humanidad del gobierno Maduro. Entonces, para la, digamos, en la gran media, no, la propaganda salió, digamos, truncada, uh -huh. pero la mentira tiene pierna curta y la gente percibe y se habla que vino de Venezuela, ¿no? Así como la misma cosa en relación a, a la vacuna china, Mucho se habló contra la vacuna, pero es la única que tenemos. Entonces, esto siempre acaba, digamos, revirtiendo en un prestigio de China. Claro, porque es, en última instancia, de dónde vendrá la salida para la vacuna brasileña. Entonces, hay mucha hipocresía aquí en Brasil. Siempre se esconde mucho, eh, o se esconde la, la verdad que viene de los países, digamos, ...progresistas, como es el caso de Maduro. Bien, Plinio, ¿algo más que quieras agregar de esta semana en el cierre? No, no, yo creo que el, el tema central aquí en Brasil en los próximos meses... ...será la vacuna, y la impresión que yo tengo, Hernán, es que si la vacuna... ...si la lucha por la vacunación de la población no se transforma... ...en una lucha de calle, de masa, la realidad es que Brasil... Va a arrastrar este problema sin darle la prioridad que tiene que tener. Una, un apunte final que nunca te preguntamos en qué está el trabajo de contrapoder, de ese espacio, de ese portal de reflexión política que, bueno... Quisiéramos poder entrar más, leer más dentro de las cosas que todos los días tenemos que leer. Sabemos que han hecho actividades, eh, teleconferencias, digamos. Eh, para redondear, contanos un poco en qué están ustedes. Mira Hernán, el contrapoder es un esfuerzo de crear un espacio de debate de la izquierda contra el orden. Dentro de este, digamos, parámetro, es un espacio plural. Eh, Es un esfuerzo más necesario que nunca, porque hay una presión muy, muy fuerte de la burguesía brasileña a domesticar la izquierda del orden. Entonces, estamos ahí luchando eh, con mucha dificultad, pero tratando de mantener la, la llama eh, prendida, no de no dejar apagar la, la llama. Sí, a, de, como todo que eh, camina despacio... pero, uh, digamos, yo creo que está cumpliendo su función en la coyuntura, que es la función de germinar un proyecto alternativo y ayudar en la unificación de la izquierda brasileña. Muy bien, eh, ya, ya seguiremos conversando de, de cómo se sigue desarrollando esa reflexión en ese espacio al que invitamos a la audiencia a leer, a. A recorrer también contrapoder.br, es Plinio o me estoy olvidando de la dirección? Es, es, es contrapoder.net y aprovecho para ah, decir que el contrapoder está abierto a todas las colaboraciones eh, que vengan, entonces si tienen artículos importantes para conocer la realidad uruguaya o cualquier otra que juzguen, están digamos invitados a enviarlos y lo publicaremos al tiro. Uh, al, bueno, al tiro, bueno. le, le, al tiro chileno. Ahí le salió, le salió el chileno, chileno a, a Plinio. Estamos en deuda, por cierto, que Plinio nos ha combinado varias veces a, a escribir desde la realidad uruguaya sí. y, y le estamos debiendo. Pero en este 2021 bueno. vamos a cumplir, Plinio. Víctor yo creo que sí es importante <risa> para nosotros porque hay mucha mistificación en la izquierda brasileña. en relación a la izquierda uruguaya hmm. entonces una visión crítica de lo que está pasando ahí yo creo que ayuda mucho aquí en el debate nuestro cierto, tenemos Muy que bien. aportar ahí abrazo grande Plinio como siempre, muchas gracias gracias, Saludo a los abrazo, compañeros abrazo Ángeles, todos los oyentes de Radio Centenario y a Diego que debe estar nos escuchando en este momento, seguramente desde, desde sí. la playa desde la playa <ríe> Abrazo, Un abrazo. No, Una playa merecida. Fuerte abrazo <risa> sí. a todos. Chao, chao. chao.